Todos los números de mi ley están en rojo. Está aplazado mi ley en su primer año. Es un desastre lo que ha hecho. Es un desastre. Mi ley decía que iba a ser un ajuste, es cierto, pero novedoso. No era en ese momento el ajuste más grande de la historia de la humanidad lo que dijo que iba a hacer, Dijo que iba a ser un ajuste como nunca se hizo en la Argentina, porque iba a ser solo para un sector al que él llamaba la casta al que él llamaba la casta yo le quiero decir el ajuste presupuestario que hizo Miley sobre quién cayó básicamente y principalmente sobre los jubilados sobre los jubilados, entonces saben que es, no es un héroe que hizo el ajuste más grande de la humanidad es un cobarde que le ajustó a los jubilados de la Argentina porque sabe que después no contento los los Entonces, la verdad es que jubilados, jubilados. Obra pública, porque uno dice obra pública, uno dice infraestructura y son palabras, Cato, que a veces no queda muy claro. ¿Saben qué pasó acá en la provincia de Buenos Aires? Nos paró mil obras, mil obras nos paró en la provincia de Buenos Aires que estaba llevando adelante el gobierno nacional. Y no es legal eso, no es que lo decide el presidente porque quiere no quiere. No es legal, son contratos, son compromisos, son acuerdos, son presupuestos, es ilegal.